Hola Alejandra, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco algunos comentarios a partir de tu trabajo final del diploma en el que situándote en el marco de tu rol de formadora en la carrera de educación física compartís una serie de reflexiones que todos los que nos dedicamos, creo, a la formación docente en alguna medida transitamos, experienciamos, vivimos también el... El, el estudiante de la formación, el futuro docente, también creo es un espejo para nosotros, ¿no? porque con sus dudas, con sus aparentes desmotivaciones, con el modo en que interpela nuestras propias nociones de lo que significa comprometerse con un oficio, con una profesión, con el estudio, eh, con ese balbuceo de, de la disciplina, con ese ponerle el cuerpo a las prácticas que nosotros concebimos y les acercamos, Eh, siempre hay una dosis de desconcierto, ¿no? Siempre hay un desfasaje. Y creo que también eh, esta reflexión que vos traés y recuperás sobre la obligatoriedad, este, en el caso de la formación docente, bueno, se enfrenta al hecho de que uno elige la carrera que hace, entonces el carácter obligatorio también se, se contrapesa con la cuestión de la vocación, ¿no? Y aparecen un poco... este disputándose el sentido. Eh, bueno en tu trabajo entonces creo estas cosas aparecen de una manera eh, muy muy espontánea, muy experiencial dando cuenta de tu propia vivencia como formadora y se articulan de una manera blanda ¿no? sin, sin, sin rigor bibliográfico, podríamos decir sin, sin ceremonias de citado demasiado este, rigurosas sino más bien desde la frescura de, una, de un recuperar las sensaciones de la lectura con las clases y con los textos de referencia. Eh, de modo que, bueno, te agradezco, te felicito, espero que podamos vernos en persona en el coloquio y te mando un gran abrazo.